El Linchera, un viaje infinito de los sentidos. Capítulo 7 El Encuentro El viaje anterior del Linxera hablamos del Tao, el camino poderoso. Fuimos por su sendero, caminamos hacia hacia algún lugar. Buscamos y buscamos. Hablamos de la polaridades del Yin y el Yang, que son lo mismo. Hoy nos vamos a situar en el tiempo. Vamos a caer en la plata y vamos a hablar del encuentro. Alcanzar la culminación del vacío Alcanzar la culminación del vacío conservar la máxima quietud mientras las innumerables cosas actúan en concierto así observo yo el retorno las cosas florecen y retornan después a su origen retornar al origen significa calma calma significa retornar a la vida Retornar a la vida significa lo constante. Conocer lo constante significa la iluminación. Actuar al azar. Ignorando lo constante trae desventura. Conocer lo constante da perspectiva. Esta perspectiva es imparcial. La imparcialidad es nobleza superior, la nobleza superior es divina y divino es el camino, este camino es eterno, no sufre la amenaza de la muerte física. Al te abandon en mita en tí. ¿Qué actitud avance hacia el encuentro? El I Ching es, tal vez, el más antiguo libro de la humanidad. Se ha venido construyendo por más de 3.000 años. Y aunque no es de religión, la incluye. Así como aún sin ser de historia o psicología, también las incluye. Puede ser adivinatorio, pero también reflexivo. Esencialmente, es una ayuda para automejorarse, inspirarse y actuar. El Ichín responde. Trueno-agua. La liberación. Tormenta y trueno limpia Época de zafar, resolución de problemas y situaciones difíciles. Se libera la tensión y la lluvia limpia la atmósfera. Si quedó algo pendiente, hazlo rápido y pasa a lo siguiente. En tus actitudes, te liberas, rompes las ataduras, superas el bloqueo. Tu actitud es la de respirar aliviado sin olvidar terminar los detalles de este proceso de limpieza pasado. Libérate, no te ates, e escapa, eres libre. En su tercer línea, quien tuvo estuvo lleno de obstáculos y se liberó, estuvo carente de dinero, poder, amor, prestigio. Se le se le sube a la cabeza, olvidándose de qué pasó y lo que le corresponde. Atrae enemigos y ladrones, se aprovecharán del nuevo rico, es perseverante ser humilde. Alimento fue leche materna, me enchufaron el squeak, Como goza buena, yogures petit, me compraba mi abuela Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda McDonald's, Burger King, chatarra por las venas Recuerdo Pampernic, con sus puertas abiertas Ofreciéndome a mi cajita, sin sorpresas Yo ya al fin comprendí que su comida pesta. Chingle pa masticar y arruinarme las muelas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 Arroz, trigo y lenteja, hay verdura, granel de transgénicas, huertas, el sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni quejas. Ojalá que mañana cuando amanezca Me coma un dinosaurio y se acabe mi pena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 Nuestras cabezas. no nos enseñan bien. En la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. El linchera. El corazón y el alma guiando este viaje. Abrimos paso a una nueva experiencia, una experiencia temporal. Hoy nos encontramos en La Plata, en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Estamos viviendo el día 10 de noviembre y para sentirte en el presente, todos tus sentidos tienen que estar activos. De eso se trata fluir con eso. ¿Por qué te quiero hablar de la temporalidad? Hoy me gustaría presentarte a quienes me acompañan en este viaje. Me gustaría que las conozcas como las conozco yo. Son parte de Lingerat. Son la voz. Primero tengo a presentar a quien me opera. Lucianita Franco. Agradecerle siempre por la predisposición y por estar a mi lado izquierdo Está Silvana Fasolari Podría hablar ella si quiere Podría presentarte y podría decir quién es ella hoy qué difícil Bueno ¿Quién es ella básicamente? ¿Quién es ella hoy? En, en dos palabras En dos palabras No sé si en dos palabras, pero bueno, <risa> bueno. Vamos vamos a ir Transcurriendo a ella ¿Podría decir quién es Silvana Paralinchera? ...podría contar quién es Silvana Paralinchera... ...pero muchas veces decir... ...es muy difícil... ...quién sos vos para vos... ...cuando me preguntaste... ...lo primero que se me vino a la cabeza es... ...como estamos hablando del encuentro... ...yo estuve de viaje mucho tiempo... ...y hoy me encuentro acá... ...en el Olga... ...por decisión propia... ...y... ...bueno... ...llevando adelante una lucha... ...o muchas luchas... ...en realidad... Que tiene que ver con este espacio, que tiene que ver con la comunicación y con la vida misma también. O sea que Silvana es hecho, es, es hacer. Es hacer, semilla cósmica amarilla. mira qué Y a mi lado derecho está Natalia. ¿Quién es Natalia? Silencio. Silencio, eso también puede ser Natalia. Exacto. Sí, silencio mm. Eso es Natalia El linchera Para contarles quién es y qué es no Es todo esto Es esto que nos escuchamos En realidad son sensaciones Y emociones Eso es el linchera Un vago de ideas No tiene ideas concretas Va, viene, trae Recoge lo que puede Recoge lo más importante el guillero ha andado por caminos, ha viajado. Y algo que le parece muy importante charlar con mis compañeras de viaje es esto. Me gustaría saber de dónde vienen y qué es lo primero que se le cruza la cabeza cuando hablan de ese lugar. No sé si hay un lugar de donde uno viene o de donde yo vengo. Claro. Vengo de muchos lugares. También, como en he viajado mucho y en cada lugar que conocí, sentí, o en varios de los lugares en los que estuve, que también venía de ahí. Por ejemplo, eh, me pasó algo con cuando estuve en la selva. Yo sentí que era de ahí. Y casualmente mi nombre es Silvana y significa la de la selva. Pero también vengo de un pueblo, que es Carmen de Patagones, que lo amo también. Y también soy de acá, de La Plata O sea que también vengo de La Plata De muchos lugares Y Carmen de Patagones ¿Qué representa para vos? ¿De dónde venís? Eh, Carmen es... de Patagones eh, Es un pueblo Que ha dejado un poco de ser pueblo Y se ha convertido en una ciudad Pero sigue manteniendo esa esencia poblerina y es un lugar hermoso Donde hay río Donde hay mar Donde hay muchas casas antiguas Y donde están muchas de las personas que yo quiero Así que eso lo hace más lindo todavía Y es un lugar para vivir tranquilo, relajada Hermoso lugar Hermoso mm. Nati, ¿dónde viene? Sí, eh, nací en un lugar que me enamoró del otoño Nací en un lugar donde me sentía segura cuando me enfermaba Donde jugaba en la vereda y en el patio, con barro. Nací en un lugar del que me fui. Para estar volviendo siempre. Un lugar que no tiene nombre. Es un lugar que me acompaña. Ese es el sentido, sí. me parece, de ahora. O sea de Entender que nacemos en un lugar, nos construimos de una forma, somos eso. Pero vamos cambiando, vamos transmutando y cada lugar deja un sello en nuestra vida. Cada lugar que cruzamos tiene algo hermoso que en el que vivimos. Linger ha recorrido muchos lugares, ha ido, vive, corre, camina y entiende que es el, que los lugares son de aprendizaje. Viene también de un lugar, si podría decirse, bien de un lugar muy hermoso y muy místico. Eh, montañas agua eh, volcanes mapuche tierra origen viene de esos lados el lero mm. esa carga trae esa, ese ese eso es hermoso trae pero otra cosa que me gustaría hablar porque estamos volviendo acá no estamos hoy en el tiempo estamos acá estamos acá mm. Que es hermoso, respirar, es sentir, es poder vernos, mirarnos a los ojos, mirarnos a la cara, comunicarnos. Estamos en el Olga vázquez Un lugar importante para cada uno y para cada una. Me gustaría que me digan si se acuerdan la primera vez que pisaron el Olga vázquez Me gustaría que me la cuenten, la sensación y que me la transmitan. Y si cambió algo de hoy. ¿Empiezo por Sil? Eh, sí, yo me acuerdo la primera vez que vine, pero pasó mucho tiempo hasta que volví a venir. Esa primera vez fue una fiesta grande, muy grande. Eh, de hecho, el único recuerdo que tengo es ver a unos chicos muy chiquitos en las barandas, mirando desde arriba. Y estuvo buena la fiesta, pero... <risa> y después de ahí pasó mucho tiempo hasta que volví a habitar o sea, en ese momento fue pasajero fue vine y me fui y la primera vez que vine y me quedé por más tiempo fue haciendo un programa de radio que se llamaba La sobremesa de Chaplin me fui también por mucho tiempo y volví por algo habré vuelto y creo que ahora estoy más que nunca Acá. Impresionante. Nati. Sí, una fiesta. Una... <ríe> la <verdad. ríe> También, porque el Olga... El Olga es eh, eso, alegría. Alegría, exacto. El Olga Alegría, una fiesta donde eh, si no habías venido disfrazada, te pintaban la cara. <ríe> Así que puse mi cara y me pintaron la cara. Y a mis amigos también. Claro, y pintaron la cara. Es que Laura Vázquez es, es eso, y, poner el cuerpo. Completamente, ya de entrada, ¿no? De entrada con alegría eh, y en un, en un lugar que se estaba se estaba levantando, se estaba transformando. Me acuerdo de, de estar apoyada en, en la puerta de donde hoy hay una cooperativa de consumo... Y que de un agujero de esa puerta saliera un perro, ¿no? Hacia el pasillo. Entonces era como... No sé. La, la pasamos muy bien. Esa fue la primera vez. Y después seguí viniendo. Y después me encontré con el tango, ¿no? También acá. Y ahí me quedé. Ya Esta. está. <ríe> y si vamos a un lugar más chiquito... Porque estamos hablando de emociones, ¿no? Y estamos hablando... Mira. De lo que comparten mis compañeras de viaje, que ellas son las importantes en este momento. Si hablamos de un lugar más chiquito, tenemos que hablar de radio nauta FM 106.3, que es de donde salimos hoy. Hacia La Plata, hacia Argentina y también al mundo, estamos por internet. No les voy a decir, no quiero saber cuál fue su primera vez que vinieron, porque me gustaría saber... ¿Qué sienten antes de cumplirse cuatro años de Radionauta? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que Radionauta como palabra le transmite? Eh, voy a Lo que voy a decir es muy personal. Bueno, todo es personal. Todo es personal. Pero a mí esta radio eh, me enseñó mucho más de lo que aprendí en toda mi vida académica y eso no tiene que ver solamente con la práctica radial tiene que ver con aprendizajes de de la vida de uno como voy del periodismo un poquito pero uno como periodista que elige transmitir que quiere contar cuánto se compromete con eso no me enseñó eso la facultad me lo enseñó Radio Nauta Nati Sí, Qué es radioauta? Tuf, un montón de cosas. Radioauta es eh descubrir, radioauta es eh, transformar y transformarse, es comunicar, es crear, es apostar, es perder y ganar, es inventar, es este, ser feliz, padecer, es, es todo, es un encuentro. Es un encuentro. Así <risa> es eso, radioauta, otra marca más. Ah. Por eso se me venía a la cabeza el encuentro eh, Por Radionauta Radionauta es el encuentro, es la capacidad de crear Es la capacidad de formarse Es la capacidad de, de crecer a, Caminando lento, pero a un ritmo firme De creer que contando nuestras convicciones crear un mundo posible Y que tenemos la posibilidad en una radio de chiquito jugaba siempre a una radio Hoy no puedo creer que esté acá Es casi como imposible eh, Radio Nauta es eso Me gustaría que sigamos transitando este camino del encuentro Nos vamos a ir encontrando Nos estamos encontrando Me gustaría que pienses vos si me estás escuchando y que te encuentres Yo les digo no son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 Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? Un se expande, en, ¿En, se expande, en un rojo. En un epípedo. En un círculo. un cuadrado más grande. En un cuadrado más grande. un hexágono. En un cuadrado. En un círculo. En un ¿Para ¿Para ¿Para ¿Para tanto? ¿Para ¿Para en círculo. Empieza a perder un poco la perspectiva. Es un cuadrado que es un parámetro. En un parámetro. En un parámetro. un rectángulo. En un megacuadrado. En un espiral. Los límites del cuadrado pueden llegar a estar demasiado lejos para cualquiera que quiera ver que efectivamente es un cuadrado viernes 13 de noviembre marcha para defender al Olga exigimos la expropiación definitiva del Olga Vázquez marchamos por el Olga en defensa de los espacios populares no queremos promesas queremos hechos viernes 13 de noviembre Marcha por la expropiación definitiva del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Concentramos a las 11 de la mañana en el Olga, calle 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Linchera Ame Rica En el dominio turbio del oscuro Yacen rincones dulces de silencios como sonrisas tímidas que deciden esconderse. América duele en la conciencia, de la sangre perdida, del encierro sin la cruz verdadera, las heridas que aún no permiten entrar la luz, la pobreza clandestina de la muerte, el llanto agobiado de la tierra, el exilio amargo preso del origen. El vacío tembloroso del espíritu La sombra de los pueblos en guerra La violencia corrompiendo círculos La furia de tiros a la esclavitud La cicatriz antigua germinando rencor Los cadáveres desgarrados sudando vida en la injusticia La soledad en los pechos gritando miedo América llegó a la cima pavorosa de la luz filosa que atraviesa el centro de la tierra, abajo en el útero del infierno, para que ardan las raíces de amor caliente penetrando el baile de la lucha original. estamos en radio nauta fm 106.3 estamos un 10 de noviembre y al lado de la lchera está clavelina gómez leíamos un poema de ella una poesía que se llama Amé rica poesía o poema escrito hace muy poco que no entra en el libro así es clave cómo estás Hola, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría igual empezar a arrancar, no hablando el libro porque vamos a tener tiempo para hablar de eso, sino, como hoy estamos hablando del encuentro y de qué lugar, donde nos estamos conectando, me gustaría charlar y, como le hice de preguntas a mis compañeros anteriormente, me gustaría saber quién es Clavelina. Bueno. Antes que nada, agradecerles, agradecerte por este espacio, eh, por el tiempo, el tiempo prudente, el tiempo sereno, el tiempo perceptivo, eh, a, a las el tres. <risas> eh, ¿Quién es Clavelina? ¿Qué pregunta? Yo creo que me voy reinventando, reinventando. Mmm. Puedo definirme como una mujer y más, más profundamente y más infinitamente como un ser, como un ser que anhela y busca ser amor. Quizá suene vago o suene muy hippie, <risa> decir ser amor. No, no te preocupes que acá en El Lillera somos eso, somos amor. Pero cuando más uno se remonta o retorna, como empezamos el programa hoy, escuchando el primer poema del retorno al origen, más vamos descubriendo que el ser es ese origen fuera de la existencia que indica un propósito. Que, que vamos descubriendo cuál es ese propósito sobre la tierra, sobre el cielo. Y, y ahí voy reconstruyéndome, porque claro que en el descubrimiento es es, es fluctuante. Va y viene. Exacto. Ese es el camino también de Lillera, el descubrimiento, el ir, venir, uh -huh. descubrirse, encontrarse. Porque el encuentro tiene que ver con eso también. No tiene que ver con encontrarse Tiene que ver con encontrarse con el otro, pero también tiene que ver con encontrarse con uno mismo. Con el presente. ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? En ese sentido, Clavelina hizo un libro. <risa> creó un libro. A mí lo que me gustaría saber ahora es... ¿De dónde viene... Si, si te acordás, en algún momento, si hay alguna... Castañeda habla de el álbum El álbum que tiene cada uno personal En realidad Don Juan Matus cuando habla con Castañeda le dice Yo tengo un árbol, cada uno tiene un álbum personal de hechos Las personas comunes muchas veces dicen que sus hechos particulares son Bueno, me recibí un título, bla bla bla, bla. Bueno, la vida del guerrero o de la guerrera Tiene en su álbum cosas que le dicen que ha escrito un libro. ¿Y cómo fue esa? ¿Por qué cuando sos niña o en algún momento de tu vida te acordás qué es lo que te hizo? Vos además de escribir un libro sos artista. Creo que alguna vez en tu vida has tenido un hecho que diga, bueno, con este hecho me marcó y de este hecho voy hacia adelante. Como contaba yo que jugaba a la radio de chiquito con cassette. Y hoy estoy acá. Mm. Difícil la pregunta, pero creo que va a salir. Bien, bueno. Eh, lamentablemente mi respuesta no va a ser muy simpática. Pero bueno, eh, yo creo que que las... Digamos, esta como hablábamos hoy al principio ¿no? la trascendencia de poder dejar algo plasmado ideas verdades para una eh, en forma de un libro en este caso creo que, que abre eh, o que se abre la oportunidad justamente frente a grandes dolores a grandes transgresiones para ser más específica entonces inclusive creo que si me remontaría a mi infancia y más específicamente situándome como mujer en esta sociedad y en este tiempo convergente eh, puedo definir que mi apertura o mi camino hacia el arte hacia la escritura, hacia la danza inclusive hacia la música y hacia la comunicación deviene del poder expresar, manifestar, inclusive denunciar algo que dolió y necesita transformarse en amor algo que dolió tan profundamente y tan socavadamente tan inclusive ocultamente que el arte da la posibilidad de poder empezar a descubrir qué es eso Por eso, hoy afirmo más que nunca con mis 28 años, y creo que lo iré reafirmando, que el arte no tiene otro propósito que no sea el de sanar en la vida sobre esta tierra, y sobre todo en este presente. Coincidimos coincidimos en eso del arte como una herramienta sanadora y transformadora ahora vamos a leer un, un una poesía de convergencia filtrada nos vamos escuchamos este es un, una poesía de clavelina la plata 14 de Marzo del 2015 Transmutar la calle Tanta información sensible bulle Que la crisis quiere explotar del pecho Tapamos las caras Rascamos la piel Atamos los pelos Respiramos en suspiros eternos de desesperación Y nuevamente reiniciamos la lucha la profunda agonía busca cómo salir corriendo, por dónde volar en un segundo y limpiar tanta miseria emocional. Pero no tiene límite la escapatoria. Cuanto más querés desaparecer, más la vida en sombras se te presenta de miedos. Andar por la calle es sentirse una cucaracha entre tantas. La urbe emerge sucia, amarga y densa, y la endija muestra el combate verdadero, ahí, en lo sutil, en lo desnudo. En ese segundo que recordamos el instinto como caudal fundamental que nos vibra por su recuperación, el alerta de lo inconcebible la percepción física. El diálogo tónico entre los vínculos múltiples y simultáneos. El instinto de una dinámica paciente que da permiso a contemplar ahí, justo ahí, en la conciencia justa de sentir no solo los pensamientos, Animarse al movimiento, a la vibración interna para la acción, al espasmo del impulso entre la pausa y el reflejo. Basta de correr, basta de escapar. Asumir el punto medio es la bisagra de la reconciliación. Y así unir el dolor divergente de miedos volando por el aire con la sincronicidad única que nos compromete este presente. Unificar la opresión nos libera el corazón. De Clavelina Gómez, Convergencia filtrada.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 Linchera Las palabras en ida y vuelta Construyendo el camino despacio, bajar rápido, bajar. Más allá de todo, bajar a lo imprescindible. ¿A lo inconcebible? Horizontalizar los sueños, comer lo justo, hablar lo necesario, bailar lo profundo, escribir lo sentido, deslizarse a lo simple. Sencillo, auténtico, concreto, pertinente. Quitar lo decoroso a la esencia, porque ella no tiene brillo, no tiene colores, ni texturas. Ella es el punto cero del cero original, que nos sitúa en el vacío de un recinto central, con convicción coherente. Y solazar ese campo universal es entrar en las infinitas posibilidades pero con opuesta percepción y los colores, texturas, sueños, alimentos, diálogos, movimientos, palabras son la búsqueda del único, esencial y original propósito en referencia interna bajar a recuperar la fuerza gravitatoria de la Tierra Bajar a la militancia en todo y cada acción cotidiana. Bajar la intensidad del enojo para enseñar a un mundo violento cómo construir convergencia amorosa. Bajar el ego y descubrir quiénes somos detrás de tantas caretas apelmazadas, una encima de otra. Bajar el consumo irracional de acumulación originaria que alimenta la competencia capitalista. Bajar a reconocer que necesitamos caricias, sonrisas, abrazos, miradas, atención, complicidad. Organizarnos en y desde lo sensible, movilizar el arte a toda la realidad de vida. Chera sigue el viaje, está en Radio nauta FM 106.3 Estamos con Clavelina que nos está acompañando en esta noche de encuentro Y estamos haciéndole el aguante en su presentación de un libro que va a ser cuándo y dónde, Clavelina? Va a ser este sábado próximo, sábado 14 de noviembre Comenzará a las 19 horas Eh, y bueno y es también parte de un encuentro somos cinco personas que estamos organizando este evento este encuentro que se llama Ama y bueno además de la presentación de mi libro como bien contaba Linschera que se llama Convergencia Filtrada el libro también están dos amiga y amigo eh, que son artistas plásticos que se llaman flor de la bedooba y Gonzalo chávez y también está cami perro solar y facu cossco que hacen lo que es la alimentación de la creatividad van a estar convidando su, su comida que bueno se dedican a eso y además bueno va a haber en algún momento un círculo debate sobre sobre qué es lo orgánico sobre qué es lo natural Eh, después van a bailar también mis alumnas de acá de Lolga Vázquez en realidad a mí no me gusta llamarlas alumnas pero a veces para que se entienda es más sí, fácil sí. el grupo de acá de Lolga Vázquez que es un grupo de danza contemporánea también el grupo de la Escuela de Danzas Clásicas de la carrera de danza contemporánea con sus obras que se llaman, una se llama Origen Actual y otra obra se llama Principio Femenino después voy a bailar yo Eh, un temita especial que bueno va a ser un temita que vamos a pasar a lo último que se llama Mujer la Tierra y que es una canción compuesta por Marco Sofarrel que es un músico cantautor muy especial para mí y, y excelente músico y persona y en la presentación de mi libro, además de contar ciertos detalles Que no que no quiero desperdiciar el momento esperado, sí. tan anhelado eh, En posterior voy a estar con Lucas Said Que es un compañero de acá, de militancia, un compañero de la vida Que va a estar compartiendo sus cantos Y vamos a ir mechando sus canciones con mis poemas ¿Y dónde es? porque no Pequeño detalle eso, Claro, algo claro, bien, es en diagonal 73 entre 47 y 17 número 2134 y el lugar se llama Casa Faro Casa se faro. puede encontrar por Facebook y bueno, y si no, está el evento que se llama Ama el evento ¿por qué se llama Ama? Mm, ah, también, la la la. ahí lo vamos a debatir en esa ah, noche buenísimo, buenísimo pero bueno, es eh, justamente viene de eso de la intención de encontrarnos amar eh, y de sentirnos amados amadas Y de tener la capacidad de poder amar en cada instante Pequeño desafío de la vida ¿no? <risa> Bueno, es, en ese desafío también vamos caminando en el linchera El linchera es del miedo al amor en 12 pasos Ah, mirá, opa Ese es el desafío del linchera claro. Llegar a eso eh, Vamos caminando hacia eso En eso nos encontramos Estamos acá te agradezco el clave por compartir conmigo este momento, por compartir con, con todos nosotros y nosotras te vamos a estar acompañando ese día seguramente muchas gracias, muchísimas gracias estoy como disfrutando desde que entramos en realidad desde antes de que entremos ya alimentándonos allá afuera, charlando planificando un poquito todo esto eh, eso se vibra ahí como esto que decía al principio no de poder como sentir el tiempo perceptivo de, de poder escucharnos y poder abrir las emociones abrir cómo estamos y lo que tenemos ganas de expresar y, y bueno y, y les agradezco muchísimo especialmente a vos linchera, querido compañero de tantas cosas, ¿no? que no da el momento pero tantas cosas compañero y, y eso agradecerte esta oportunidad de poder contar un poquito algo un arista, un color de mi vida eh, te agradezco de corazón gracias a vos Clave Las mujeres somos libres Porque hoy destellan la luz universal de la revolución espiritual Somos el agua del océano zambullidas entre seres sutiles y realidades tangibles Somos la sangre que purga con cada luna renaciendo la presencia divina Somos el entusiasmo más innato de la naturaleza develando evolución creativa. Somos el punto cero del cosmos entero, porque la conciencia de opresión nos une en el origen esencial de la vida. Somos el sentir del corazón bombeando contracción y relajación en el esfuerzo de todo equilibrio. Somos un pureza intuitiva en el cuidado propio del amor que permite e integra. Somos una nueva energía de autorreferencia, construyendo reciprocidad genuina, verdadera confluencia de las aguas. Somos el renacer de las brujas, que en otro tiempo quemaron, Y hoy salimos encendidas a lanzar aquellas llamaradas, amasando nuestra revolución global. Las mujeres somos libres. Clavelina Gómez Y así llegamos al fin de este viaje, el encuentro. El Inyera te saluda, te escucha y te abraza. valor. Feliz cumpleaños Radio Nauta. Te quiero Radio Nauta. que luchas, mujer que aguantas, mujer guerrera Mujer que buscas entre los hombres una respuesta Mujer de voces, mujer despierta Mujer herida, mujer que sufres la historia nuestra